¿Recuerda usted aquella maestra que sabía cómo ilustrar cuentos? Tal vez no puede recordar qué es lo que la hacía destacar, pero lo que sí recuerda es que… Cada vez que ella contaba un cuento, usted se sentaba al borde de la silla y la escuchaba anonadado. Hoy, en momento decisivo, el doctor David Jeremiah empieza una nueva serie. que se refiere precisamente a alguien que se destacó por saber cómo relatar y mantenernos anonadados. Esta nueva serie lleva el título de En busca del Salvador y es un estudio del Evangelio según Marcos. Para introducir el primero de estos inspiradores mensajes, Marcos, el hombre, Marcos, el mensaje, con ustedes. el doctor David Jeremiah. Gracias por acompañarnos. Este es un día muy importante en momento decisivo, puesto que empezamos una nueva serie de enseñanza bíblica titulada En busca del Salvador. No podría decirles cuánto me entusiasma esto, porque es el estudio del Evangelio según Marcos, que es el segundo libro del Nuevo Testamento. Pronto notaremos por qué Marcos se parece a aquella maestra O algún familiar que en verdad sabía cómo relatar una buena historia. No es que se usara lenguaje florido o rebuscado. Tampoco se trata de que supiera cómo alargar el relato de manera interminable. Por el contrario, la acción sucedía de manera ágil, rápida, pero no deprisa. Al punto que en algún momento usted pensara que la persona habría bien en hacer una especie de pausa. a fin de poder recuperar el aliento y la respiración. Antes de empezar nuestro estudio de hoy, quiero mencionarle algunos de los materiales que acompañan a esta serie En Busca del Salvador. Puede ordenar la guía de estudio y el juego de discos compactos, todo esto alrededor de las enseñanzas que hallamos en las Sagradas Escrituras respecto al Salvador Jesucristo. Cuando usted termina de escuchar todo esto, y de leer el texto bíblico junto con los mensajes, recordará y reflexionará en el hecho, como yo lo hice, de que tenemos un Salvador asombroso. Usted conocerá mejor al Señor Jesucristo que se revela en las Escrituras y de manera clara y concisa en este Evangelio de Marcos. Bien, empecemos esta serie con la lección que he titulado «Marcos, el hombre, Marcos, el mensaje». Hace años, el doctor E. V. Ryu, renombrado erudito de los clásicos, le pidieron que hiciera una traducción de Homero al inglés moderno. Tenía en ese entonces 60 años y había sido un agnóstico toda su vida. ¿Saben lo que es un agnóstico? La palabra agnóstico procede del vocablo griego gnosis, que quiere decir saber o conocer. Cuando se le pone el prefijo a, significa que no sabe. Así que un agnóstico es alguien que no sabe. ¿Alguna vez han oído llamar a alguien diciendo que es un brillante agnóstico? ¿Cómo puede ser brillante al no saber algo? Eso es lo que me gustaría saber, sea como sea. Ryu era un agnóstico. No sabía, no creía. Cuando terminó de traducir a Homero, los editores le dijeron que puesto que había hecho tan excelente trabajo al poner esto en inglés moderno, Hiciera lo mismo con los evangelios. Cuando el hijo de este erudito lo oyó, dijo, será interesante ver lo que mi padre hace de los cuatro evangelios. Será incluso más interesante ver lo que los cuatro evangelios hacen de mi padre. Y no tuvieron que preguntárselo por mucho tiempo. En menos de un año, Ryu, que había sido agnóstico toda su vida, respondió al evangelio al traducir el texto y se convirtió a Cristo. Ese... Es un episodio que se repite en la historia vez tras vez, no solo con este hombre, sino con muchos otros. Al empezar nuestro estudio del Evangelio de Marcos, eso es bueno meditar. ¿Qué hará Jesús de nosotros? ¿Cómo nos cambiará el mensaje de Marcos? El comentarista William Barclay dice que Marcos puede ser el libro más importante del mundo. Cuando leí eso pensé... que era una exageración. Pero hay que considerar lo siguiente. Marcos es el primero de los evangelios sinópticos. En otras palabras, es el primer registro de la vida del Señor Jesús que conocemos. Es el más breve de los evangelios y el más fácil de entender. Usted puede leer el libro entero, si lee rápido, en menos de una hora. Pero, como William Barclay lo dijo... es el libro más importante del mundo porque es el primer registro por escrito que tenemos de la vida del Señor Jesucristo en este mensaje voy a hablarle de dos cosas, quiero hablarles de Marcos, el hombre, y también de Marcos, el mensaje empecemos aprendiendo algo en cuanto al hombre que escribió este libro ¿cuántos saben que cuando se lee un libro, si se sabe algo en cuanto al escritor, nos ayuda a entender mejor el libro y apreciarlo más? así que Permítanme decirles lo que he aprendido en cuanto a Marcos. Al hablar de Marcos, el hombre, empecemos considerando las relaciones en su vida. Le conocemos como Marcos porque escribió este libro para romanos, para gentiles. Marcos es un nombre romano, pero Marcos era judío. Nació de padres judíos y su nombre judío es Juan. Así que a menudo se le menciona como Juan Marcos. era hijo de una mujer acomodada que ocupaba un lugar de influencia en la iglesia temprana y que se llamaba María de hecho fue en la casa de Juan Marcos que la iglesia se reunió para orar por Pedro cuando lo pusieron en la cárcel y recordarán que cuando el ángel del Señor sacó a Pedro de la prisión leemos en Hechos 12.12 12, y habiendo considerado esto llegó a casa de María la madre de Juan el que tenía por sobrenombre Marcos donde muchos estaban reunidos orando María Era una mujer acomodada, de influencia, y tenía una casa grande lo suficiente como para dar lugar para una reunión de oración. Estaban orando a favor de Pedro. Y cuando él fue liberado milagrosamente, se dirigió a esa casa. Pedro y Marcos tenían una relación personal única. En su primera carta, Pedro se refiere a Marcos como su hijo. Desde luego, Pedro no era el padre biológico de Marcos, sino su padre espiritual. Pedro y Marcos tenían una relación íntima. De hecho, esa relación es la clave para entender el Evangelio de Marcos, porque en tanto que Marcos fue quien escribió las palabras del Evangelio, esas palabras brotaron primordialmente de Pedro. Papías, uno de los padres de la iglesia temprana, dijo que Marcos había sido secretario y traductor para Pedro y que escribió todo lo que Pedro recordaba. Marcos menciona a Pedro más... que cualquiera de los otros evangelios. Si usted examina el evangelio de Marcos, hallará que Pedro es una presencia en casi cada episodio. Marcos escribió lo que Pedro le dijo en su calidad de testigo ocular de la vida y ministerio de Jesús. Así que Marcos fue una especie de secretario. El libro lleva su nombre, pero es Marcos escribiendo por Pedro, quien es la fuente de información. Marcos era primo de un hombre llamado Barnabé. En Colosenses 4.10 nos dice que Marcos era primo de Bernabé. En algún punto, Juan Marcos empezó a viajar con Pablo y Bernabé cuando ellos salieron en su primer viaje misionero. Leemos en Hechos 13.5 Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. También tenían a Juan de ayudante. En la terminología actual diríamos que Juan era un interno. Fue un interno para Pablo y Bernabé. Ahora bien. ¿Está captando el cuadro de las oportunidades que tuvo este hombre? Había estado con Pedro y entonces fue interno de Pablo y Bernabé. Y uno pensaría que con esta clase de influencia en su vida, el hombre lo haría todo bien y no haría una trastada. Pero al hablarles de las relaciones personales de su vida, tengo que ser sincero y también hablarles de los remordimientos de Marcos. Juan Marcos tuvo tantas oportunidades para sobresalir en el ministerio y sin embargo... La Biblia nos menciona otro episodio en su vida. Marcos había ido con Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero. La Biblia nos dice que cuando llegaron a un lugar llamado Panfilia y a una ciudad llamada Perge, y cuando llegaron a Perge, esto es lo que las Escrituras dicen, Hechos 13:13, 13, Habiendo zarpado de pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, Volvió a Jerusalén, los dejó, se regresó. No se nos dice la razón para su deserción, pero podemos usar algo de imaginación santificada, simplemente basados en lo que sabemos. Es muy posible que tuviera miedo del peligro. Después de todo, el viaje no era un paseo por el parque. Los viajes misioneros de Pablo fueron difíciles y algunos estaban a punto de entrar en una parte del viaje que los llevaría a algunos lugares en donde había saltantes en los caminos y bestias y en donde el paganismo estaba en boga. Así que iban al peligro. Y como recordarán, al leer la vida de Pablo, él no estuvo exento de peligro. De hecho, vivía en medio del peligro, justo al borde del mismo, todo el tiempo. Y tal vez Marcos miró... A donde habían estado y a donde se dirigían y dijo, saben una cosa, yo no voy allá, yo no quiero ser parte de eso, me vuelvo a casa. Pero tal vez no fue el peligro, sino tal vez la desilusión, tal vez fue el desaliento. Esto es lo que sabemos. La Biblia nos dice que cuando empezó la gira, Bernabé, tío de Marcos, parece haber sido el que dirigía Pero conforme la jornada progresaba, Pablo empezó a pasar a la cabeza de la jornada y Bernabé, de cierta manera, fue dejado en el trasfondo. Solía ser Bernabé y Pablo, y después fue Pablo y Bernabé. Tal vez a Marcos no le gustó eso. Tal vez no le gustó el hecho de que su tío ya no fuera el que dirigiera la función. No sé cuál fuera la razón. Nadie lo sabe, pero lo que sabemos es esto. En tanto que no sabemos por qué desertó, sabemos que lo que sucedió produjo un gran cisma entre Pablo y Bernabé. Permítanme continuar con el episodio y hablarles de las reverberaciones de su vida. Cuando llegó el tiempo para empezar el segundo viaje misionero, Pablo le dijo a Bernabé, «Volvamos a visitar aquellas regiones y avancemos más llegamos hagamos unos cuantos nuevos contactos». Bernabé dijo, «Está bien». Por cierto, quiero llevar con nosotros a Marcos. Pienso que podría ayudarnos. Y Pablo dijo, ni soñarlo. Él no va con nosotros. Como sabes, él nos dejó en el primer viaje. Así que, él no va. Y Bernabé dijo, sí, él va. Y Pablo dijo, no, no va. Y quiero hacer una pausa aquí. Porque tenemos a Pablo y Bernabé. Dos hombres piadosos, llenos del Espíritu. Y tienen una discusión. Lo que nos dice... Que un desacuerdo no es necesariamente impío. Personas piadosas llenas del Espíritu, pueden discrepar. No es así. Así que tuvieron su desacuerdo. Y el desacuerdo fue serio. En verdad, leemos en Hechos 15.37. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia. Y no había ido con ellos a la obra. Y luego... en los versículos 39 y 40 leemos, y hubo tal desacuerdo entre ellos, que se separaron el uno del otro, Bernabé tomando a Marcos, navegó a Chipre y Pablo, escogiendo a Silas salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor así que esto es lo que sucedió Pablo y Bernabé tienen esta discusión Pablo dice, él no va conmigo y Bernabé dijo, pues bien, si él no va contigo, yo tampoco voy así que Pablo se conectó con un hombre llamado Silas y como recordarán, Pablo y Silas fueron a quienes echaron en la cárcel en Filipos. Pablo y Silas salieron en una dirección y Bernabé y Marcos se fueron en otra. Y aquí se nos dice al tiempo, pero transcurre un periodo de como 10 años. Juan Marcos trabajó en Chipre y muchos otros lugares por 10 años con Bernabé y en algún punto en el camino restauró. su relación personal con Pablo. Así que estas son las relaciones personales en su vida, los remordimientos de su vida y las reverberaciones de su vida. Y luego tenemos la restauración de su vida. Se nos dice que Marcos, en algún punto en el camino, restauró su relación con Pablo. Durante su primer encarcelamiento en Roma, cuando Pablo le escribe a Filemón desde su celda en Roma, menciona a Juan Marcos entre sus amigos. Algo había sucedido. En Filemón, versículos 23-24, dice: Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Y durante el segundo y final encarcelamiento de Pablo, hay un maravilloso versículo en la segunda carta a Timoteo. Recuerdo que cuando estudié esto hace años, me sorprendió. Timoteo recibe esta carta, que es posiblemente el canto del cisne de Pablo. Leemos que está a punto de terminar su obra y le envía esta carta al joven Timoteo y le dice, Timoteo, quiero que vengas, quiero verte, quiero que me traigas el abrigo porque la prisión es muy fría y también quiero que traigas mis libros. ¿Cuántos saben que si uno es predicador no puede pasarse sin libros? Trae mis libros. Y luego dice, escuchen esto, 2 Timoteo 4.11, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Han pasado 10 años, no sabemos todo lo que sucedió, pero Marcos y Pablo restauraron su amistad. Tal vez eso es lo que Dios quiere que usted oiga hoy. Tal vez usted vino a este templo o me está oyendo por radio. Y es como tantas personas a quienes he conocido en mis años de pastor, a veces en esta iglesia, a veces donde estoy predicando y hablan conmigo después de la reunión en donde he predicado sobre esto y me dicen, «Ah, pastor, cuando me gradué del bachillerato sabía que Dios quería que asistiera al seminario. Sentía como si Dios tuviera su mano en mi vida. De hecho, creía que Dios me había llamado a predicar, pero entonces mi vida empezó a complicarse. Conocí a la que ahora es mi esposa y nos casamos y tuvimos hijos y nunca sucedió». Y siempre me he sentido muy mal porque no completé lo que Dios me había llamado a hacer. Pienso que, francamente, debo decirle que estoy seguro de que ya no hay nada que Dios pueda hacer conmigo ahora. Y, por supuesto, ese es el enemigo tratando de desalentarlo. Y si alguna vez usted necesita evidencia de que Dios está justo a nuestro lado y nos ayuda cuando no hacemos lo que debemos hacer, aquí tenemos un libro para recordarlo. Permítanme decirle por qué. Este libro lo dictó Pedro, que fue un negador, y fue escrito por Marcos, que fue un desertor. ¿Qué piensan de eso? Ahora, obviamente, hubo un periodo de tiempo en el proceso de restauración. Usted, tal vez, me está oyendo hoy y piensa que Dios ha terminado con usted. Puedo decirle con bastante seguridad que no es así. Uno de mis versículos favoritos en el Antiguo Testamento se halla en el libro de Jonás. Esto es lo que dice Jonás 3.1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. ¿Cuántos saben que Dios siempre tiene una segunda oportunidad? El comentarista John Phillips sugiere que Pablo cambió de opinión respecto a Juan Marcos y lo dice de esta manera. En ese periodo de 10 años, cuando no se llevaban bien, alguien le entregó a Pablo un manuscrito y le dijo, Oye, Pablo, Tienes que leer esto. Y uno puede imaginarse mentalmente a Pablo leyendo este manuscrito con interés que crece cada vez más. Y uno puede oírle decir, vaya, esto es realmente bueno. Quiero decir, este es el verdadero evangelio de Jesucristo. ¿Quién escribió esto? ¿Pedro? No, lo escribió Juan Marcos. Y Pablo dice, ¿bien? ¿Quién lo diría? Bernabé tenía razón respecto a él, después de todo... Hay mucho más que quisiera decirles en cuanto a Marcos, pero tenemos que avanzar. Quiero que me acompañen a considerar los primeros versículos del capítulo 1. Ese es Marcos. Eso es lo que sabemos en cuanto a su vida. Pero ahora quiero que vean Marcos, el mensaje. Y quiero decirles, para empezar, que cada uno de los cuatro evangelios enfocan en la vida de Jesucristo desde una perspectiva diferente. Por ejemplo, cuando se abre la Biblia al Evangelio de Mateo, Mateo presenta el mensaje de Jesucristo alrededor de su reinado. Mateo presenta a Jesucristo como rey. Lucas presenta a Jesucristo como el Hijo del Hombre, como Salvador. Juan presenta a Jesucristo como el Hijo Eterno de Dios. Juan 20, 31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pero Marcos... Enfoca la vida de Jesús de una manera totalmente diferente. No lo muestra como rey, ni tampoco necesariamente nos recuerda que es el Hijo del Hombre o el Hijo de Dios. Marcos nos muestra a Dios como siervo. De hecho, ¿saben cuál es el versículo clave del Evangelio de Marcos? Es Marcos 10, 45. «Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». El Evangelio de Marcos habla del Señor Jesús y nos dice no tanto lo que Él dijo, sino lo que hizo. La Biblia dice que fue por todas partes haciendo el bien. Y vamos a ver eso conforme avanzamos en el estudio de esta porción de las Escrituras. De hecho, Marcos 10.45 es una especie de bosquejo de todo el libro. Los primeros 11 capítulos del Evangelio de Marcos hablan del Señor Jesús sirviendo porque el Hijo del Hombre No vino para ser servido, sino para servir y ministrar. Y luego, los capítulos 12 al 16 nos habla del Hijo del Hombre viniendo a sacrificarse y dar su vida en rescate por muchos. Ahora, debido a las diferencias entre los evangelios, hay que entender que el Evangelio de Marcos no dice nada en cuanto a la preexistencia de Cristo. En el Evangelio de Marcos no hay nada en cuanto a los antepasados, nacimientos, infancia o primeros años de Jesús. Marcos pasa todo eso por alto a fin de poder entrar de lleno a su materia. ¿Y cuál es esa materia? ¿Quién es Jesús y lo que hace? Y así es como empieza de golpe el relato de la vida de Jesús sin aquello que podríamos considerar tal vez como una introducción apropiada. Ustedes... Deberán acostumbrarse a eso porque Marcos es un libro abrupto, por así decirlo. Es un libro de acción. Es un libro que se mueve rápidamente de una cosa a otra. No se queda mucho tiempo en ningún lugar. Ustedes van a tener que ponerse los zapatos de correr durante esta serie sobre el Evangelio de Marcos. Y estas son tres cosas que necesitan tener presente y que les ayudarán a entender esto. En primer lugar, no quiero desviarme a la gramática, pero pienso que podemos entender esto. Marcos está escrito en lo que se conoce como presente pasado. Usted dice, eso es una contradicción. No, no lo es. Está escrito en el presente histórico. Cuando digo presente histórico, ¿qué quiero decir? Bien, permítame explicárselo. Supóngase que yo voy a contarle una experiencia. Voy a describirle un juego de pelota en el que yo he participado. Ahora bien, voy a decirle eso en primer lugar en el pasado histórico. Yo diría... Yo era el capitán y recibí la pelota, la pasé a mi mano derecha y vi al jugador lateral acercándose a la canasta. Eché mi brazo hacia atrás y le lancé la pelota que cayó justo en sus manos. Él se dio la vuelta y encestó. Acabo de describirle en el pasado lo que sucedió, pero ¿qué tal si se lo describo en el presente histórico? Le diría algo como esto. Soy el capitán y recibo la pelota. La paso a mi mano derecha, veo al jugador llegando cerca de la canasta, echando mi brazo hacia atrás, lanzo la pelota y él la recibe. Se da la vuelta y encesta. Como ven, eso es lo que Marcos hace. Relata todos los episodios del pasado como si estuvieran sucediéndose en el presente. Por eso es que el libro se mueve tan rápidamente. Alguien contó las veces, y hay como 150 veces en que Marco utiliza el presente histórico, Una de sus palabras favoritas es inmediatamente. Otra de sus palabras favoritas es la conjugación y. Casi no hay lugar para respirar en el Evangelio de Marcos. Es como si casi no utilizara el punto y aparte. Lo que dice es, y Jesús hizo esto, y entonces hizo esto, y, y, y. Luego hizo esto otro. De modo que así es como Marcos relata la vida de Jesús. Es un libro abrupto, urgente, que pasa rápidamente de una cosa a la otra. Así que este libro que vamos a estudiar es un libro en cuanto a la actividad, la energía que hay en la vida y ministerio de Jesús. Lo primero que hace Marcos es asegurarse de que todos sepamos de qué está tratando aquí y que en realidad está tratando de Jesús y que Jesús es realmente quien dice ser. En los primeros versículos nos presenta la prueba de Jesús. En primer lugar, esto nos lo anuncia Marcos, el escritor, Marcos 1.1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Marcos, el escritor, anuncia su tema. La mayoría de eruditos piensa que esta es una oración gramatical introductoria tan profunda que él bien podría haber esperado hasta después de haber escrito todo el libro y volver y colocarla ahí, al final del proyecto. Lo que dice aquí es muy profundo. Por ejemplo, Mateo usa 16 versículos para darnos la genealogía de Jesús. Lucas usa 82 versículos para relatarnos su nacimiento y su infancia. Juan introduce su evangelio con 17 versículos. Marcos usa apenas ocho palabras para decirnos lo que va a hablar. Y nos dice que va a hablar acerca de Jesús, el ungido de Dios. Es el Mesías. Y Marcos no deja duda. Se lanza de lleno desde el mismo comienzo. En el versículo 1 del capítulo 1, Marcos el escritor dice, «Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios». ¿De qué trata el Evangelio de Marcos? Es en cuanto al principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y esto lo anuncia el mismo Marcos en el versículo 1. Y luego, este mismo mensaje es afirmado por Juan el Bautista. Leemos en los versículos 2 y 3, Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparó tu camino delante de ti, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Escuchen, amigos y amigas, la primera voz que se oye en el Evangelio de Marcos no es la voz de Jesús, ni la voz de Marcos, es la voz de Malaquías, el profeta del Antiguo Testamento, Concluiremos nuestro estudio de la primera lección de la serie «En busca del Salvador» el día de mañana. Usted no querrá perderse lo que aprenderemos mañana en cuanto al Salvador a quien describe este Evangelio de Marcos. Permítame recordarle que toda la información de esta serie titulada «En busca del Salvador» consta en la guía de estudio que ya está a su disposición aquí en Momento Decisivo. Póngase en contacto con nosotros.